Sí, bueno yo creo que de esto va a informar el concejal de urbanismo mañana ¿eh? y entonces casi os remitiría a él no porque bueno es un asunto que sigue su trámite el del plan especial y estaba previsto que fuera al pleno en principio ¿no? salvo que vertía ¿eh? que ir a pleno en algún momento y yo creo que estaba prevista una rueda de prensa con, con el concejal de urbanismo para que diera cuenta de este asunto entonces casi prefiero que sea él quien lo haga, se te parece, lo, lo va a hacer mañana, me parece, o sea que No, no se ha aprobado. No, no, no, no, no, claro, se aprueba, se aproba, tiene que aprobarse definitivamente en el pleno. No, no ha ido a pleno todavía. Es verdad que ha habido alegaciones y bueno, ya ya creo que se va a ir a vender otros ya tiene venta o vendido viviendas en ese Bueno, sí, es, muy, muy es difícil vender... Conoción. Es difícil que se hayan vendido viviendas Conoción. que no existen, ¿no? La ...y están en venta, la segunda fase, la primera prácticamente... Todos bueno, es decir, cada uno... <risa> Es decir, yo, de lo que puedo responsabilizarme como alcalde es del proceso urbanístico y está donde está. Y bueno, por tanto, pues eh, nosotros mmm, no, no hemos engañado a nadie. Eh, todo el mundo sabe cuál es el proceso porque es público y a partir de ahí, pues entiendo que lo que pueden estar haciendo pues son operaciones más de marketing o de compromisos de futuro, pero realmente... Eh, las pues ventas no se pueden hacer porque no <risa> Porque no puedes vender lo que no tienes, ¿no? Yo creo que este es un principio, pero bueno. Eso pone página <risa> web. Sí, sí, no, no, no, no, no, no, no. no conozco la página web de ellos, pues o sea que... ¿eh? Por...